Saludos desde Radio Alama en Internet. Soy Elena. Y yo, Rodrigo. Pues eh, comenzamos con nuestros comentarios justo después de esa presentación que nos hacía nuestro director Juan Cabezas. Pues vamos directos al tema, que hoy nos trae a una celebración. Ajá. El Club de Senderismo Navachica, que cumple ya su duodécimo aniversario. Y bueno, por lo que hemos estado viendo, es mucho más que un club deportivo, ¿eh? Así es, así es. Vamos a comentar esta información, que se ha publicado en Alama.com. Es un artículo eh, muy completo de nuestro compañero Jesús Pérez Peregrina. 12 años ya, parece que fue ayer, ¿verdad? 12 años, sí, sí, dan para mucho. Y es curioso, ¿no? Como algo que, bueno, que acaba siendo un referente, pues empieza de una forma tan, tan natural, casi sin, sin planificarlo. Exactamente. El artículo nos lo cuenta a través de las palabras del presidente José Gutiérrez Jiménez. Todo empezó ¿eh? allá por 2013. Mm. Simplemente era un grupo de amigos, ¿no? Gente de llena a la que le gustaba la montaña, caminando por la naturaleza que tienen allí que es espectacular. Claro. Eran quedadas informales, pues eso sin más. Pero bueno, esa semilla parece que agarró bien. De esas salidas entre amigos a, a formalizar un club, a darle una estructura. Uh -huh. El artículo dice que llegaron a ser 165 socios. Casi nada. Una cifra muy potente, sí. Y que ahora mismo son 63 miembros activos. Es interesante lo que comenta el vicepresidente, Adrián Aguirre. ¿Qué dice? Pues que al ver la respuesta de la gente y no solo del pueblo, eh, sino de Otros sitios de la provincia se dieron cuenta de que, bueno, de que aquello ya era algo importante. Un proyecto que unía, ¿sabes? Que representaba a Jayena. Totalmente. Y esa es la clave, creo yo. Lo que decías al principio, Navachica no es solo salir a andar. No, no. Hay como una filosofía detrás. Me parece muy, muy interesante lo que aporta la vocal María José Hidalgo. A ver. Ella explica que para ellos el senderismo es, bueno, es una forma de cuidar el entorno, de, de mantener viva la memoria de los sitios, las tradiciones, y sobre todo de reforzar los lazos con la tierra y, y entre los propios... Vecinos. Eso ya es otra dimensión, claro. No es solo ocio. Es, es un compromiso, ¿no? Con su gente, con su territorio. Y se ve en hechos concretos. El artículo los detalla muy bien. Por ejemplo, eh, se movilizaron mucho para pedir que se restaurara el refugio de Lorieta, allí en Sierra Nevada. Ah, sí, lo leí. O una cosa muy bonita, muy simbólica. Plantaron un pino nuevo para, para sustituir al famoso pino de las cinco ramas, que se había perdido. Ostras, qué detalle. Una acción que deja huella. Y también colaboraron para señalizar el sendero del río Cebollón, un trabajo además junto a voluntarios de la exarquia malagueña, o sea que… Ya, demostrando cooperación. Eso es. Y tienen un proyecto ahí que suena ambicioso, lo cuenta el vocal José Manuel Jiménez Alcalá, la idea de construir un refugio en la zona del lucero. Pues no está nada mal. Proyectos medioambientales potentes. Pero es que además está la otra pata, la solidaridad. Cierto, cierto. El tesorero Manuel Salcedo lo destaca en el artículo. Habla de la ruta anual solidaria contra el cáncer, que une el deporte con apoyar una causa que nos toca a todos. Fundamental, sí. Y no es la única, ¿eh? Que también organizaron otra ruta para recaudar fondos para el centro ocupacional El Lucero de aquí de Alhama. O sea que miran a su alrededor. Y más allá, porque también han participado en recogidas de alimentos y medicinas para Ucrania. Vaya. Y también apoyan al deporte base de al equipo de Futbito 7. Como dice el Presi, son gestos que suman, que hacen pueblo. Y también dice algo de los homenajes a socios, ¿no? Cuidar a la gente del club. Exacto. Cuidar el lado humano, que no se pierda. Es importante también. La verdad es que en 12 años Años, han tenido momentos clave, momentos que han puesto a Jayena y a toda la comarca en el mapa del senderismo. Sin duda, el vocal Antonio Gutiérrez Jiménez recuerda uno muy importante. Navachica fue pionero en la comarca de Alhama de Granada. ¿En qué? En organizar por primera vez un encuentro de las Jornadas Nacionales de Senderismo. Nacionales. Y no solo eso, también acogieron varias jornadas provinciales. ¡Anda! Eso es una promoción tremenda y para el Parque Natural, claro. Las sierras de Tejeda, Almijara y Alhama atraerían a gente de toda España. Un empujón de visibilidad muy grande, sí. Y eso se fuma al día a día. Que si buenas relaciones con otros clubes, que si participan en encuentros provinciales, que si comparten experiencias. Se les ve activos, sí. Y también en formación, en concienciación. Han organizado charlas con el CEPRONA sobre seguridad, sobre medio ambiente. Mantiene contacto con la Federación Andaluza de Montaña, con la dirección del Parque Natural. No paran, ¿no? Y siguen con sus reivindicaciones. Mencionan la idea de un mirador en la zona del pino de las cinco ramas, ¿verdad? Eso es. Y claro, sin olvidar la esencia, la montaña El artículo cuenta que han subido picos, bueno, picos emblemáticos. El Chuyo en Almería, la Maroma en Málaga. La Maroma, imponente. Ahí es nada. Un historial deportivo muy serio para 12 años. Pero bueno, como todo lo que está vivo, también miran al futuro, a los retos. Claro. El principal, según dice María José Hidalgo, es algo que le pasa a muchas asociaciones hoy. A atraer a la gente joven. Uf, el relevo generacional. Complicado. Sí. Que los jóvenes vean la montaña no solo como un sitio para pasarlo bien, sino también para aprender, para respetar y que se animen a seguir con el club, claro. Un desafío clave, desde luego. ¿Y qué proyectos tienen así que les hagan más ilusión para el futuro? Pues mira, según indica Manuel Salcedo, siguen muy, muy enfocados en sacar adelante lo del refugio de Lucero. Ah, siguen con esa idea. Sí, creen que es necesario y van a seguir dándole caña. Y además, quieren potenciar más las actividades solidarias y también las educativas. Piensan en talleres ambientales o rutas temáticas. Mmm, interesante. Que combinen el caminar con la historia, con la cultura local. Esa mezcla de, de... ...soporte, naturaleza, cultura solidaridad, la verdad es que es potente. Viendo toda la trayectoria, ¿queda claro el papel tan importante que juega Navachica? ¿Es un motor? Totalmente. Creo que la reflexión final del presidente, de José Gutiérrez Jiménez, que recoge el artículo, lo clava. ¿Qué dice? Dice que Navachica es naturaleza, es comunidad, es solidaridad, es, y cito sus palabras, el orgullo caminando unida, construyendo futuro, pero sin olvidar de dónde vienen. ¡Qué bonito! Es un ejemplo estupendo de cómo una pasión compartida, en este caso por la naturaleza, puede unir tanto a la gente y generar un impacto tan positivo en un pueblo. Pues sí, una historia muy inspiradora y un gran ejemplo. Recordamos a quienes nos escuchan que pueden encontrar todos los detalles, la entrevista completa con la directiva en alama.com. El artículo lo firma Jesús Pérez Peregrina. Efectivamente, merece la pena leerlo entero para captar todos los matices de estos 12 años. Y con esta mirada al Club Nava Chica, tu gran trabajo, pues concluimos este comentario por ahora. Eso es. Nosotros seguimos preparando más información y análisis aquí en Radio Alamá. Lama en internet y como siempre con Juan Cabezas en la dirección y el control técnico que nos despide hasta el próximo espacio. Radio Alama en internet y alama.com, información para compartir.